...en la mañana era la mañana... De... Hola, buenos días, buenos días para todos ustedes y toda la audiencia, ¿cómo bueno, está? Bien, muy bien, gracias por, por atendernos. Eh, Raquel, bueno, una situación particular, la que se eh, conoció en las últimas horas con este abogado eh, Hernán Vidal, ¿no? Si no me equivoco es el nombre. Sí. Hernán Vidal, eh, abogado defensor de Grepe, Reinhardt y, y Marenchino... Eh, que, bueno, primero voy a empezar por acá, ¿no? Pide que eh, o, o denuncia que a sus defendidos se les aplica el derecho penal del enemigo. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? Bueno, mira, eh, es previsible, está dentro de todo lo que, eh, digamos, cómo se manejan en todos los juicios de lesa humanidad eh, en todo el país, porque Hernán Vidal... Eh, Digamos, es un, una persona que está en todos los juicios y yo creo que eso ya es de manual para ellos. Uh -huh. Y además que eh, no hablan en ningún momento de los hechos que acontecieron, sino que eh, trata de descalificar y de... Porque como el día, eh, en la jornada anterior, Mercado incluso había pedido que... Eh, El cuarto por el cuarto juez y no por Triputi, porque Triputi estuvo en el juicio anterior, todas esas eh, chicanas, cosas que no tienen ningún tipo de, de, de sentido. Sí, y son sí, maniobras. Son maniobras, obviamente, y Vidal eh, empezó su alegato eh, digamos negando los 30.000, eh, poniendo en un contexto eh, digamos la situación que se vivió en La Pampa, que no tienen nada que ver con, con lo que realmente ocurrió, eh, descalificando a las víctimas, eh, tratando ¿no? de, de mentirosos, de tener un interés económico, siempre eso es repetitivo y es así. Sí. Entonces, sabemos sabíamos que, eh, digamos, como no tienen una defensa concreta, porque son indefendibles realmente, porque los hechos... Eh, como tal como lo relató cada uno de los testigos que fue a, a dejar su, su testimonio en este juicio eh, está sobremanera probado eh, de que acá hubo terrorismo de Estado que fue eh, digamos un genocidio que, hubo, que son crímenes de lesa humanidad y que somos 240 víctimas las que pasamos por los centros clandestinos de detención, entonces él también niega que haya habido centros clandestinos de detención porque dicen que poner la comisaría primera estaba ahí que los de pico sabían eh, que los detenidos estaban ahí pero a ver son clandestinos dice no había alambrado no estaban ocultos eh, no, no necesariamente tenía que tener esas características porque eh, digamos las víctimas eran secuestradas eh, con, digamos con allanamiento Que donde no había órdenes de un juez, todo era ilegal, entonces por eso son clandestinos. Claro. Y, y además porque pasaba mucho tiempo hasta que los familiares supieran eh, dónde estaban eh, sus familiares y bueno. Entonces, sí, el mejor de los casos. Todo. Exactamente. Uh. Eh, Raquel, además... Habla, sí. habla de que no hubo ni muertos ni desaparecidos ni se, eh, apropiación de bebés, Eh, hay que decirle que en La Pampa hay 53 eh, muertos y desaparecidos y que en muchos de los casos sabemos que la inteligencia se hizo desde acá. No fueron muertos y desaparecidos en el territorio, pero sí en, en otro lugar y que son, este, en muchos de los casos se sabe que la inteligencia se hizo acá adentro. También niega, el, digamos, que eh, la inteligencia la haya hecho. La policía de La Pampa quiere culpar a los federales, porque dice, a Martino, sabemos, sí, todos sabemos que Martino también perteneció a ese aparato represivo y está muerto. Los que están muertos, pues dice, eh, Iriar, Cobuta, eh, Schäfer y Campaño, eh, por ejemplo, eh, eh, Cobuta era el, eh, digamos, estaba en el regimiento en Pico, Sheffer y Campaño eran los comisarios, sí hicieron las detenciones, ¿eh? pero están muertos. Entonces yo eh, estamos juzgando lo que están acá. Eh, con este criterio, Fiorusi está vivo y quedó fuera del juicio. Entonces, este son todas chicanas. Sí, parecían y... cuestiones dilatorias, ¿no? Como para ir ganando tiempo ah. o estirando el tiempo. Sí, sí, además, bueno, eh, va manipulando las situaciones, porque, por ejemplo, cuestiona y pide la nulidad de lo que alegamos eh, Pinky sí, que iba a preguntar. y después también pide la nulidad de, de la querella por ejemplo de la universidad y el partido comunista porque dice que en los estatutos eh, no está considerado que puedan ser querellantes bueno eh, y cuestiona porque dice ellos mmm, pueden tener eh, dos abogados defensores y que La por fiscalía, por ejemplo, tuvo Aguad, eh, el jefe de fiscales estuvo en una audiencia acá cuando arrancó el juicio, este, Cantaro, eh, Palazán y Nevia, eh, Leo, Leonardo eh, Gómez Barbela y eh, Federico Iparrairre, que ni siquiera es fiscal, porque es el asistente. Bueno, eso es, se planteó antes de que se hicieran los alegatos, sí. cómo iba a ser La, nosotros también unificamos las querellas porque no íbamos a plantear cada uno los casos de este, 240 y pico personas y lo repartimos en grupo, pero fue una decisión que tomamos y que la planteamos antes y que se nos hizo lugar. Entonces, ahora no podés venir con esta... Y entonces habla de cantar o que... Eh, hace hincapié en que eh, se tuvo que ir por una situación... O sea, ataca la situación personal de Cantaro. Yo no me voy a poner a defenderlo a Cantaro, obviamente, pero es mamarracho que él esté tirando esas cuestiones dentro del juicio, ¿no? Y uh -huh. eh, sí. también lo ataca a Palazán y... A, bueno, es eh, así, ataca a todo el mundo. Pero sí. y, y una cosa horrible que dijo ayer Vidal, eh, que era un juicio político y que... Dice, fíjense que acá, dice, pasaron... La mayoría, dice, eran del Partido Comunista, o sea, eh, y peronistas hubo muy pocas de las víctimas, ¿viste? Entonces, eh, eh, vuelve a, a retomar aquel, este, digamos, falta que nos quiere instalar de vuelta la AAA, porque hay que recordar que muchísimos compañeros fuimos... Eh, porque nos trataban de zurdos, trapo rojo perteneciente a la Cuarta Internacional que en aquella época no es cierto, era destino de cárcel segura por la persecución que había hacia eh, el Partido Comunista y todo lo que fuera de izquierda entonces, como si eh, ser comunista fuera un, un delito ¿me sí, sí, sí, otra sí, vez sí, sí. estigmatizando este, a lo ideológico no entonces uh -huh es realmente repudiable ese aspecto que planteó este Vidal ayer. Sí. Entonces, reivindicar y mandarles un abrazo a los compañeros del Partido Comunista, porque realmente si vamos a volver a esos tiempos oscuros y volverlo a instalar, realmente es deplorable. ¿no? Y lamentablemente se ve que hay mucha gente trabajando, ¿no? Como para, en algún aspecto sí, volver. O, o por lo menos eh, negar lo sucedido, eh, tratar de minimizar, de justificar como lo hacía el abogado eh, en el día de ayer, Pero, A ver, no habla de las torturas, no habla de, de los abusos a, y las violaciones a, a las mujeres, eh, de todo eso no habla, de los delitos concretos que se cometieron acá, de los secuestros, de, de cómo nos arruinaron la vida porque después nos prohibieron volver a la universidad, a nuestros lugares de trabajo, familias que se tuvieron que exiliar, ¿no es cierto?, que tuvieron la grandeza de venir a dar testimonio, desde como en el caso del doctor Ida Susta, que se vino de Canadá y se pagó de su bolsillo los pasajes. O sea, eh, y la otra cuestión que plantean, que lo hacemos con un interés económico, pero si las leyes de reparación salieron eh, hace veintipico y de años y la personas que se acogieron a ese beneficio, que fue una ley que, digamos, emanada del Congreso eh, y que está contemplado hasta en los tratados internacionales, ¿no? Uh -huh. Donde dicen que toda víctima del terrorismo de Estado debe ser reparada y que la reparación no significa, es simbólico, porque no significa ni enriquecimiento ni empobrecimiento, porque nadie se volvió rico con una reparación. ¿no? Uh -huh. este si ya cobraron o cobramos, ponele ¿para qué vamos a venir ahora a, a presentarnos a hacer un juicio que a posteriori no vamos a tener ningún tipo de resarcimiento económico? ¿eh? para instalar en la sociedad como sí, que sí, ah, hay un interés. interés porque tienen un interés ¿viste? Uh -huh. eh, Entonces, sí, lo que, lo que es eh, doblemente miserable no son, son uh -huh. miserables realmente hay que decirlo así. ¿viste? Ya no la sorprende nada, ¿no? En el contexto de, de, de los juicios ya no... Me, ¿Ha perdido la capacidad de sorpresa, Raquel? Sí, totalmente. Aparte, eh, son reiterativos, porque en el 2010 también pasó. Atacar a las víctimas, tratarlos de delincuentes comunes, este, eh, minimizar lo que pasó. Eh, además, eh, plantear, que, que, como contexto, fíjate vos, que la... Acá la Pampa estaba dividida, que eh, el partido ponerle, peronista estaba dividido, que eso era un, digamos, una excusa o era un motivo para que eh, hicieran lo que hicieron. Acá vivíamos, como yo dije, cuando Baraldini dijo que él había venido a cuidar los límites de la provincia para que no vinieran delincuentes. Entonces yo le dije que él no aceptaba competencia, porque los delincuentes fueron ellos. Si nosotros vivíamos en paz, trabajábamos, estudiábamos, pues, hacíamos nuestra construcción colectiva de una universidad obrera donde levantábamos paredes, estábamos haciendo nuestro departamento tecnológico, este, no molestábamos, sí, molestábamos a algún sector que nos atacó porque se quiso apropiar de esa universidad, pero este, acá no hubo atentados, no hubo muertos, no, o sea, no hubo gente que saliera a atacar Eh, me, quemaron una bandera, dice Vidal ayer. Quemaron una bandera en la municipalidad. Ah, sí, me, así que si alguien quemó una bandera, vos tenés que secuestrarlo, torturarlo con picana, eh, tirarlo en un lugar, y o, como a los compañeros de la universidad que lo llevaron a La Plata y lo tuvieron años. Sí. Este, no, realmente... Pero bueno, eh, además con los, mmm, los vientos que soplan, Eh, que sí. espero que se terminen pronto. Eh, nosotros lo sabíamos en el 2015 cuando asume eh, Macri, porque ya los editoriales, bueno, porque sabemos que quiénes son, porque son los mismos que, digamos, fueron socios de los militares eh, cuando el golpe de Estado y cuando las atrocidades que se cometieron, es y la pata civil aquella la que hoy eh, está en el gobierno, ¿no? Eso está claro. Uh -huh. No, y eso, sus sí. políticas son represivas y eh, de hecho lo está demostrando la impresentable de la ministra Burlich. Eh, cada día. Eh, cada día. Y ahora sale a cada hablar. día todos los días. Todos los días. Bueno, y sale a hablar de los derechos humanos para la fuerza. Claro. Es, es una contradicción en sí misma. Uh -huh. Porque hay que decirle a la señora Burlich, ¿no es cierto?, que los derechos la, la defensa de los derechos humanos y los derechos humanos están consagrados en la Constitución. Y que es el Estado el que es el responsable, ¿no es cierto?, de velar eh, por los derechos de todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, de incluso sí. los de la fuerza. Que los organismos de derechos humanos existen porque el Estado los ha venido violando en forma sistemática, si no, no tendrían razón de ser. Es, es claro, y que los único que violan los derechos humanos es el Estado, porque los demás son delitos comunes. Claro. Si yo ataco a alguien, estoy cometiendo un delito y es un delito común, tiene que actuar la justicia. Si el Estado, eh, en cualquiera, eh, con cualquiera de su forma, eh, está violando los derechos humanos, como lo están haciendo ellos en forma eh, reiterada, porque con la persecución que están haciendo, generando de vuelta, el fueron generando enemigos internos, como hicieron con la RAM, que es un, una mentira, sí. Eh, bueno y ahora lo están haciendo con los extranjeros una cosa de loco sí sí selección de futsal son... de Pakistán eh. sí, los chicos los chilenos Be... a... sí. bueno los otros colombianos los... BMX corredores de BMX sí. en Mendoza ayer bueno y eh, realmente eh, sinceramente tenemos que estar muy atentos y sabíamos que la criminalización de la protesta de hecho eh, han comprado más armas y pero no es para la defensa de digamos del territorio es para atacar a los ciudadanos cualquiera que porque todos somos sus enemigos no uh -huh, Entonces, sí. Eh, sí sobre todo al, al sector opositor está, obviamente pero, eh, pero, y, no, y, no, y no, se entiende que en una sí función de una eh, como en la dictadura, pero con, con, en democracia, porque las prácticas son las mismas. Uh -huh. La persecución ideológica, la persecución al que no piense como ellos, la persecución al que protesta, entonces y además el hambre, el endeudamiento, o sea, más parecido a, la, a aquella época, no puede ser todo lo que nos está pasando. Uh -huh. Eh, sí. sí, no, no, queda clarísimo lo que está diciendo Raquel, eh, que se, se sienten respaldados, ¿no? Abogados como Hernán Vidal, eh, incluso los propios represores que están eh, atravesando juicios eh, en este momento, que tienen la posibilidad de tener un juicio, ¿no? Eh, que, que no es poco. Eh, bueno, la oportunidad ¿Y que y, y, no le dieron sí. a, a, a, lo, claro. a los 30.000 uh -huh. eh, desaparecidos? Que, Por eso, y si se sienten... De delito, tendrían que haberlo este, hecho un juicio justo. Y dictarles una sentencia, Exacto. no matarlos, desaparecerlos como ellos lo han hecho. Uh -huh. Y nosotros y sí, sí. siempre decimos que nosotros no somos como ellos, por suerte, no uh -huh. queremos para ellos el domingo que nos pasó a nosotros. No, no, no, está clarísimo, está clarísimo. Y está claro esto, no que se sienten respaldados realmente por por el gobierno nacional y por y la ideología, podríamos decir, el gobierno nacional, ¿no? Cuando impulsó el 2 por 1 para los represores, eh, cuando discute el número de los 30.000 desaparecidos, cuando quiso eliminar el 24 de marzo como día de la memoria, cuando pues, dice que los yo, derechos humanos son un curro. Claro, pero aparte quieren volver a instalar la teoría de los dos demonios, eh, hacen esfuerzos... Este, Eh, importantes para para poder lograrlo, pero es, estas cuestiones está claro que están zanjadas y que, eh, digamos, en, en la sociedad eh, son grupos minúsculos los que todavía siguen sosteniendo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no, no, podía, eh, no hubiera ocurrido eh, la movilización masiva que hubo en contra del 2x1, que creo que fue más contundente que cualquier otra porque nosotros siempre sostenemos que cuando a la clase media le toquen el bolsillo de una manera, eh, bueno, como ocurrió con, ponerle con el corralito, que eh, salió todo el mundo a la calle. Eh, realmente por, con el 2 por 1 salió todo el mundo a la calle, fue en todo el país y, y muy contundente, si no, no, no hubiera habido vuelta atrás, ¿entendés? Entonces... Eh, en eso yo, digamos, tengo eh, claro de que no, no vamos a hacer una regresión. Y aparte, una cosa, que nosotros todos tenemos que ocuparnos de hacer un esfuerzo y ir siempre, estar un paso adelante siempre. Ponerle contando en las escuelas, eh, que es, digamos eh, llevarles eh, documentación a los chicos... Eh, mostrarles realmente qué era lo que ocurrió para que esto no no vuelva a ocurrir porque también hay que eh, estar muy atentos, ¿no? porque si nos dejamos estar, eh, bueno, está puede llegar a ocurrir. Está, está, está clarísimo. Eh, de todas maneras, la condena social ya la tiene, eh, falta la, la condena penal judicial. Eh, de cualquier que, manera, en sí. la búsqueda nuestra de memoria, verdad y justicia, este siempre decimos que Eh, vamos más por la memoria y por la verdad porque la justicia se desdibuja porque son mayores porque se van a la casa con la pretensión nuestra de que tengan cárcel común este, por ahí estamos un poco lejos de eso pero bueno porque Baralini está ahí está en su casa, Ajá. por ejemplo y fue un personaje nefasto en, desde todo punto de vista porque no solo fue el jefe Eh, de esta banda de delincuentes, sino que después eh, como cara se alzó contra el gobierno de Alfonsín, después se profugó, estuvo en Bolivia, donde también hay noticias de que allá eh, estuvo planificando un atentado contra Evo o sea, no es un personaje menor y, sí. y ahí está bueno. Raquel, eh, muchas gracias le mandamos un abrazo grande Bueno, abrazos a ustedes por estar acompañándonos siempre. Y esto continúa. Eh, todavía va a faltar una tercer parte de juicio, que bueno, no sabemos cuándo va a ser, pero habrá que seguir militándolo, como de costumbre. Gracias Raquel. Y un abrazo. Hasta luego. Gracias. Raquel Barabachi, conversando con nosotros.